Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa El mundo se ha partido en dos quizá nunca dejó de estarlo Ahora se ha escenificado, caretas fuera, no suenan tambores de guerra, pero subyace miedo a que este equilibrio que parecía existir se rompa y que estalle la Tercera Guerra Mundial. Hoy en La Rosa de los Vientos hablamos de ello, debatimos, informamos, charlamos, sin dramatismos, pero sin los ojos cerrados. Les habla Bruno Carreñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en Ondo Cero, estamos hasta las 4 de la madrugada todo el equipo con Marián Moreno al frente de la parte técnica Martín Espósito en la redacción Silvia Casasola en la codirección y nuestros contenidos los que siguen la tercera guerra mundial será el argumento central de esta noche el mundo se ha dividido dos realidades enfrentadas no hay muro Pero quizá no es necesario, no hay muro visible, América y Europa por un lado, al otro Rusia y China, en medio Alemania. Las cosas se parecen tanto a la Primera Guerra Mundial, se parecen tanto a cómo estaba el mundo cuando comenzó la segunda. Había que tratar el tema y lo hacemos, la realidad, así están las cosas, vamos a dibujar cómo está el mundo, vamos a tener una edición especial de materia reservada que no olvidaréis, quietos, sentados, escuchad. Y si queréis opinad en Twitter, Rosavientos es nuestro hashtag. Para vuestras opiniones, para todo aquello que deseéis, rosavientos también tenéis el correo electrónico rosa.vientos arroba cero punto es. Vamos a estar mucho, mucho tiempo hablando y debatiendo sobre este tema. Además, eh, tendremos historias de la historia, los obreros de las pirámides, las primeras huelgas de la historia. Y con mujeres eh, con historia, con Margarita Duras, hablamos de los 100 años, se cumplen del amante. También celebramos un cumpleaños, el de Greenpeace, 30 años. Será en azul y verde, en cine. Hablamos de Woody Allen. <risa> ...hasta las cuatro... ...son nuestros contenidos... ...habrá más... estamos atentos... No, no, no, cinco, bueno, ...y antes eh, de continuar... ...antes eh, de hablar durante más de una hora... ...de esa tercera guerra mundial... Tenemos que presentar Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes y a todos los que estamos aquí hoy. Las primeras pistas para... Adivinar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada Sí, hay que decir, estamos aquí un poco estrechos ¿eh? Esto de estar emitiendo la Rosa de los Vientos desde un búnker Por si acaso viene alguna que otra arma, bomba, no sé yo, no sé yo, cómo vamos a acabar Pero bueno, por lo menos estamos en buena compañía Y repartiéndonos los pocos víveres que hemos traído Hay que decir que nuestros protagonistas de hoy son los dos estadounidenses Que el más joven destacó en deporte ...que se graduó con laude en literatura inglesa... ...y se hizo militar... ...el más mayor en cambio estudió música por correspondencia... ...pero al final los dos triunfaron como músicos y compositores... ...además participaron y han participado... ...en varias ocasiones en el cine como actores... ...¿quién pueden ser estas dos personas... ...que ya decimos que son americanos y que son músicos?... ...pues para que vayáis más o menos entrando en situación... Vamos a poneros la primera pista subida. Bueno, con estas pequeñas pinceladas musicales, pues ir diciéndonos en rosa.vientos.es y en almohadillas rosa.vientos, ¿quiénes pueden ser ellos antes de que nos galgan las primeras bombas? Y también tenemos que hacernos eco, Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. De unas jornadas que empiezan el día 9, finalizan el 16, una semana entera, un grandísimo llamamiento al voluntariado. Give and Gain Day se llama la Semana Internacional del Voluntariado Corporativo, que como dices Bruno, se celebrará del 9 al 16 de mayo. Es la cuarta ocasión que se celebra y se espera que se repita el éxito de anteriores ediciones, en las que participaron más de 3.600 voluntarios de empresas de 28 países. Solo en nuestro país se pusieron en marcha 185 proyectos, de los que se beneficiaron cerca de 30.000 personas son cada vez más las empresas que están invirtiendo en programas para facilitar a sus empleados oportunidades de voluntariado al reconocer el valor que supone para la propia empresa acciones de voluntariado corporativo como por ejemplo la plantación de árboles el objetivo es ayudar a la sociedad o el entorno donde en muchos casos viven los propios empleados sin una plantilla motivada y participativa hasta las estrategias de negocio más brillantes pueden fracasar hizo un informe de Deloitte, y con estas actividades de voluntariado se conseguiría esa plantilla motivada y participativa. Toda la información se encuentra en gifandgameday.foretica.org Informaremos además eh, a lo largo de estos eh, programas sobre estas eh, jornadas, estararemos eh, con ellos, es eh, el llamamiento a colaborar, la colaboración es fundamental en todo, la colaboración, el diálogo y la solidaridad, quizá para que no ocurra lo que hoy pensamos que podría pasar o que Pensamos que podría pasar más que hace, hace un tiempo. La 1 y 36 minutos, hora de arrancar La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Noticias en Onda Cero.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 No Fernando, no Julieta. <risa> <risa> Como sabes que lo ha pinchando. Ah, porque no sé, me ha venido así en la inspiración, Bueno, ya sabéis que en Almohadía Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es nos podéis decir quiénes son estos <risa> dos músicos de Texas y estadounidenses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 Yo lo añadiría el otro lado que lo que demuestra que realmente los intereses de Estados Unidos van hacia ahí es que hace eh, unos años en Europa tenían 500.000 soldados y ahora quedan treinta y tantos mil con previsión de que se queden en 20.000 que ante la terrible amenaza rusa lo que han hecho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 La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una otra modelo, La Rosa de los Vientos, con muchos contenidos que os vamos a ir presentando desde ahora mismo. Almadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag en Twitter y nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos.com, arroba onda cero punto. Es una hora la que comienza ahora, en la que, entre otras cosas, os vamos a contar que Greenpeace está de cumpleaños porque... 30 años, Martín Espósito, muy buenas muy buenas, efectivamente, vamos a felicitar a Greenpeace que cumple 30 años en España recordaremos su primera acción que fue previo a ese registro en 1984 su primera acción ocurrió en 1981 luego se repitió en 1982 con aquellos bidones radiactivos que llevaba el mercante holandés uno de ellos impactó contra una de las Zodiacs de Greenpeace bueno, pues todo ello lo recordaremos en azul y verde también vamos a hablar del cine por supuesto, la tercera guerra mundial como tal, no ha sido Pues protagonista de muchas películas lo que sucede después es así, que nos acuerda de Mad Max, de The Road de esa película tremenda de Vigo Mortensen, pero sobre todo y para quitar un poquito de hierro, muy buenas noches José Manuel, Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? de ese teléfono rojo viajando hacia Moscú pues sí, ese podía haber sido el inicio de la tercera guerra mundial, ¿verdad? Eh, y es más, si hubiera habido una tercera guerra mundial estaría Kubrick para hacer el documental de la película con toda seguridad ningún escenario más interesante y más apocalíptico para el gran genio del cine es verdad que la tercera guerra mundial como tal eh, no se ha desarrollado en, en el cine seguramente eh, pues, pues por falta de iniciativa a quién ponemos realmente de contendientes pero películas de después y películas de antes sí que hay yo creo que el paradigma es este teléfono rojo volamos hacia Moscú con Peter Sellers el gran dueño de la pantalla y con esa amenaza volamos eh, a los rusos los rusos vuelan a los americanos está ya la guerra mundial y también nos vas a hablar de otro genio de Woody Allen ¿no? efectivamente tiene películas. Esta vez no dirigida por él Pero sí protagonizada junto con John Turturro Aprendiz de Yigoló Y hablando de historia Estaremos en Historia de la Historia con Javier Sanz Javier, muy buenas Hola, buenas Fueron los españoles, los dirigentes españoles Hace más de un siglo los primeros en imponer La norma de la jornada laboral de tan solo ocho horas, digo tan solo, porque entonces se trabajaban infinitas. Pero fueron los antiguos egipcios quienes eh, inventaron y desarrollaron, en los o sea, tiempos de la pirámide, las huelgas, entre otras cosas. Porque nos vas a hablar de las pirámides esta noche. Sí, hablaremos en concreto de los trabajadores de las de las pirámides, de cuando está documentada la primera, la primera huelga de la historia. Y de que tenían muchas más fiestas incluso que nosotros los españoles. ¿De verdad que sí? Contando los días que ellos tenían de, de libranza, por decirlo de alguna forma, entre fiestas y demás menesteres, tenían muchos días de fiesta, ¿eh? Bueno, pues que lo descubran nuestros oyentes dentro de unos minutos y que se queden ahí para descubrirlo. Gracias, Javier. estamos contigo en unos minutos. También descubrirán en unos minutos la protagonista Mujeres de la e Historia con Silvia Casasola, que nos va a desvelar ya quiénes serán los personajes ocultos de esta madrugada y también el ganador del concurso. Pues sí, algunos decían que sí si Fran Sinatra, que sí si, bueno, un montón de gente, que sí si Johnny Cash, Johnny Cash sí tiene algo que ver. Pero hay que decir que nuestros personajes en los años 80 formaron lo que denominaron el supergrupo, que se llamaba The Women, junto, como hemos dicho, Johnny Cash y Waylon Jennings. Y triunfaron durante más de una década. ¿Quiénes eran ellos? Pues efectivamente, como os habéis adivinado, son Willy Nelson, que acaba de cumplir 81 años, y Chris Christopherson, que está a punto de cumplir los 78. ¿Y quién ha sido nuestro ganador de esta noche? Pues uno de los oyentes más activos en Twitter, nada más y nada menos que Ángel Gabay nada más y nada menos fíjate lo que son las cosas y lo que son las sincronicidades por cierto que Chris Christopherson estuvo en una película yo no sé si era Amanecer Rojo o cualquier o una de, de estos estilos años 80 en donde el mundo sucumbía ¿no? a una tercera sí, guerra sí, sí. mundial efectivamente La Rosa de los Vientos Onda Cero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 La rosa de los vientos... ...en Onda Cero. Azul y Verde. Las tres y dieciséis en minutos... Sí. ...en Azul y Verde. Esta noche celebramos un cumpleaños, los eh, 30 años en España de Greenpeace así es, eh, como comentamos a comienzo de la hora felicitamos a la organización ecologista por esas tres décadas de actividad en nuestro país, tal y como recuerdan en su último magazine fue en 1984 cuando se funda Greenpeace España algo más de diez años antes en 1971 surgió Don't Make a Wave Committee el comité no provoques un maremoto germen de Greenpeace, el viejo pesquero que remodelaron unos jóvenes activistas canadienses y al que llamaron así Greenpeace, queremos la paz y queremos que sea verde era el lema el objetivo inicial de estos jóvenes fue oponerse a las pruebas nucleares de Estados Unidos en la isla Amchitka en Alaska pruebas que podrían provocar ese maremoto y por supuesto las consecuencias terribles de una bomba nuclear para el ecosistema de la zona el barco fue interceptado la prueba se realizó pero las consecuencias y la repercusión de la acción provocó que Estados Unidos renunciara finalmente a realizar más pruebas en las islas Aleutianas de la que Amchitka forma parte en la actualidad es una reserva ornitológica. Si desdeñale fue lo sucedido al barco Greenpeace También recordaréis el atentado contra el Rainbow Warrior, que es sin duda alguna un punto de inflexión en la historia de la organización. Como sabéis, los servicios secretos franceses lo hundieron en Oakland, en Nueva Zelanda, para evitar que intercediera en otras pruebas nucleares, las que realizaba Francia en el atolón de Mururoa, en la Polinesia francesa. En aquella acción, el fotógrafo portugués de nacimiento, Fernando Pereira, de 36 años, tras una primera explosión tardó en abandonar el barco y una segunda explosión, pues, provocó que no pudiera salir del barco y acabó uh, ahogado 30 años se cumplirán de la tragedia el próximo 10 de julio de 2015 y aún quedan algunos aspectos por, por investigar como si fue o no un hermano incluso de Segolén Royal eh, uno de los miembros del comando que puso las dos bombas al barco de Greenpeace Rainbow Warrior bueno pues Vamos a ver cuál es la primera acción de Greenpeace en España, también lo decíamos al comienzo de la hora. En 1981, aunque se funda en España en 1984, tres años antes, realiza la primera acción pacífica Greenpeace en España. A pesar de no existir legalmente como organización, el barco de Greenpeace, llamado Sirius, se averió y fue el Churelo, un pequeño pesquero gallego con Ancho Vila al frente, el que llevó al grupo ecologista trescientas millas mar adentro de la costa gallega para tratar de evitar el vertido al mar de bidones radiactivos de un mercante holandés 6.800 toneladas de residuos nucleares abandonadas a su suerte en la fosa atlántica la acción se repetiría un año más tarde en septiembre de 1982 en aquella ocasión no solo acudió el Shurelo sino que lo hizo junto al Sirius y dos Zodiacs de Greenpeace la imagen de los bidones arrojados sobre las Zodiacs de los activistas dio la vuelta al mundo, como recuerdan en el último boletín Greenpeace, porque uno de los alcanzó a una de las Zodiac ahora en un instante lo publicamos en Twitter con Almudilla Rosavientos, le doy al intro y se publica la imagen que podréis encontrar fácilmente en internet se les amenazó a los miembros de Greenpeace con una multa superior al millón de euros dos millones y medio de florines holandeses de aquellos si no cesaban su actividad ...y bueno, pues cesaron, cesaron la actividad... ...hubo que esperar a 1996... ...se aprobó el protocolo relativo al convenio de Londres... ...que databa de 1972... ...y se establecía la lista de sustancias, de productos... ...que pueden, que sí pueden ser vertidos al mar... ...y por supuesto, pues vertidos, radioactivos, no... ...la entrada en vigor, eso sí, se produjo en marzo de 2006 mucho tiempo después bueno pues esa es la primera acción de Greenpeace España ahora podemos repasar brevemente pasado, presente, futuro en qué eh, trabaja Greenpeace pues por ejemplo últimamente contra la ley Mordaza como dicen ellos o ley antiprotestas eh, en acción simbólica hace, hace escasos días el pasado 27 de febrero Pues en eh, una acción simbólica, como decimos, se amordazaban los leones del Congreso de los Diputados, Fue, dice Greenpeace toda una inspiración, dos días más tarde miles de personas se unieron al movimiento, nos amordazan, almohadilla, nos amordazan, para mostrar el rechazo a la ley antiprotesta. Por cierto, que si queréis saber cuánto os costaría una multa por desplegar una pancarta en el Congreso de los Diputados, podéis entrar en elige tu a vais rellenando los pasos, y al final te dice cuántas acciones has cometido y la infracción, cuánto supondría eso, cuánto eh, supondría el bolsillo. Qué curiosa iniciativa sí, sí. para... una forma de concienciar muy, sí, sí. muy buena, ¿no? Desde luego. Eso es lo último, pero como sabéis, Greenpeace ha luchado contra la energía nuclear, en nuestro país pues han pedido el desmantelamiento de Garoña y lo siguen pidiendo. ...han elaborado recientemente un informe... ...en el que demuestran que el 44% de los reactores europeos... ...son demasiado viejos para seguir funcionando... ...han luchado contra los tóxicos, contra los transgénicos... ...no a la madera ilegal... ...tampoco, eh, también es conocido ese no... ...a las prospecciones petrolíferas... ...ni en el Mediterráneo, ni en el Atlántico... ...ni en Baleares, ni en Canarias... ...ni en el Ártico donde está esa campaña vigente... ...la de salvar el Ártico... ...cuyos protagonistas, por ejemplo son estos que escuchamos a continuación. Yo colaboro para que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan distinguir la primavera del verano. Juan Ramón Lucas, el Gran Wyoming, que viene a continuación. Salvar el Ártico es salvar mucho más. Salvar el Ártico es salvar mucho más. Taizillas y más. Únete a la cadena por el Ártico. Pues ahí está esa la campaña Salvar el Ártico es mucho más. Como sabéis, fueron de unos activistas, el barco está todavía en Rusia está allí, no, no lo han liberado bueno, pues además de salvar el Ártico también eh, han invertido mucho tiempo y esfuerzo en concienciar e informar sobre el cambio climático. En 2009, por ejemplo, como recordaréis, hubo esa acción en la cena de gala de la cumbre de Copenhague, que fue un fiasco la cumbre de cambio climático de Copenhague en 2009, y allí fue detenido durante 19 días el entonces director de Greenpeace España, Juan Antonio López de Uralde. Los políticos hablan, los líderes actúan, decían eh, la banderita que, que desplegaron. O, el el mensaje que llevaban y por el que fueron detenidos durante 19 días bueno pues como decimos el cambio climático también con, con campañas y con vídeos como este, muy, muy gracioso hola, soy José y estoy caliente muy caliente ¿sabes qué me calienta? me calienta que la temperatura de la tierra suba sin parar ¿sabías que el aumento global ha sido de 0,8 grados y que en España ha sido de un grado y medio? eso me calienta los ¿cuál? científicos dicen que no eh, se puede llegar a dos grados. efectivamente, no se puede llegar a, dos, presión, y a dos, dos y a dos y tres bueno, pues también ha estado esa lucha contra el cambio climático al frente de sus reivindicaciones y han defendido siempre han defendido las renovables para reducir las emisiones para fomentar esa, las energías renovables y la eficiencia energética que en definitiva es lo importante bueno, pues felicidades a Greenpeace tenéis toda la información en greenpeace.org desde luego que felicitamos esos eh, 30 años, muchas gracias a ellos, ¿verdad? Hay que darles por toda la labor eh, que han hecho todo lo que han puesto de su lado aquí en este programa siempre se intenta eh, dar cuenta de sus reclamaciones, informar sobre ellas y, y bueno, pues aquí lo hacemos eh, una vez más eh, en azul y verde. Y un pequeño apunte ya que nos encontramos en el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales también, por supuesto, nuestro reconocimiento a los combatientes, a los retenes Hace muy poquito, por ejemplo en Madrid, eh, las eh, brigadas forestales de prevención y extinción de incendios de la Navalcarnia y Butrago de Lozoya fueron eliminadas. Les han dicho que gracias por los servicios, sin previo aviso y chao pescado. Bueno, pues sin su trabajo pues es más difícil combatir incendios forestales. Datos, muy brevemente incendios del 1 de enero a 31 de marzo de 2014. Pues los que hizo público el Ministerio de Medio Ambiente hablan de tres veces más incendios que en el mismo periodo de 2013, en ese primer trimestre del año. Ha ardido una superficie cuatro veces superior al mismo periodo de 2013. Eso sí, son datos similares a los de hace una década, a los de 2004, y aunque son malos datos... Con respecto a 2013, si miramos la serie histórica, vemos que el número de incendios, de conatos y de grandes incendios de 2014, están por debajo de la media en este primer trimestre. Son 13.000 hectáreas afectadas frente a las 22.000 de media en los tres primeros meses del año. Y de los diez últimos años, 2014 sería el octavo en el que ha reído más superficie. Aún así... El objetivo es mejorar, por supuesto, los datos de 2013, que, aun siendo malos, no fueron tan malos o tan pésimos como lo fueron en 2012, que ha sido el peor año de los últimos días. Que ese noticia no para celebrar, sino para seguir trabajando uh -huh. en esa dirección, porque el planeta está caliente. Vamos a preguntar a nuestros oyentes qué es lo que les calienta, y no es una broma, qué es lo que les calienta, qué es lo que les cabrea, respecto a cuestiones eh, ecológicas, a conservación de la naturaleza y pueden responder ya mismo con almohadillas, rosavientos decir eh, todo aquello pues que les eh, calienta en el sentido de cabrea Ángel Gabay está escribiendo ya ¿eh? bueno, segurísimo, <risa> segurísimo que sí ahora tiempo para las eh, 13.26 minutos eh, para Mujeres eh, con Historia para hablar de Marguerite duras de la autora de El Amante Mujeres con Historia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 que ha estado ella muy francesa en mi cumbre de los vientos en onda cero. El callejón del escribano. José Manuel Esquibano, muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal, una eh? vez al año hay que celebrar un estreno, ¿verdad? Hombre, sí, sí. Si puede ser, como decía eso, un libro al año no hace daño, y si puede ser dos, mejor que Y si puede ser de muy bien, mejor y que si mejor, porque no falla su cita mejor nunca, ¿eh? Mejor. Todos los años. No, efectivamente, está, es una cita, además, un poco especial, porque no es la película que él dirige, sino la que interpreta, y ya de eso vamos teniendo poco. La película que hoy abre nuestra revista de cine, nuestra portada es... Aprendiz de Gigoló. He ido a mi dermatóloga hoy. Estaba con una amiga y habían llegado a la conclusión de que, de que ambas querían hacer un menaje à tu Estaba pensando en ti. ¿En mí? Necesitas dinero y yo voy a cerrar la tienda. Yo no soy un hombre guapo. Es mi llave, un hombre guapo. Eres un amante experimentado. ¿Por qué no ibas a cobrar por ello? Por supuesto, yo voy a cobrar una pequeña comisión. Si eres un chulo, debes tener un hombre. Yo seré tampoco. Bueno, pues la verdad es que Woody Allen sí. que se meta en esto llama la atención, ¿eh? Sí, Woody Allen y John Turturro, que además es quien dirige la película, son en la pantalla Murray y Fioravante bueno era John Turturro llamarse Fioravante ya es todo un espectáculo pretender además como pretende el bueno de Murray que su amigo se dedique a cobrar a las señoras por sus servicios amatorios y sexuales ya roza un poco el eh, surrealismo eh, son dos amiguetes del barrio barrio italoamericano de Nueva York eh, están tiesos los dos eh, Woody Allen tiene que cerrar su tienda y Turturro pues no tiene tampoco un dólar y a eh, Woody Allen, a Murray se le ocurre que su amigo podría trabajar de gigoló reservándose, como le acabamos de oír, una pequeña comisión un 50% o un, un porcentaje relativamente eh, cómodo, bueno mmm, si no lo tenemos que creer, nos lo creemos y sobre todo nos lo creemos porque si Sharon Stone y Sofía Vergara, dos señoras estupendas, admiten eh, que sus eh, relaciones amatorias con este Fioravante son satisfactorias, pues seguro que es verdad si ellas lo dicen, ¿no? El reparto es estupendo, con ellos están Vanessa Paradis Lears Raver, que hace de judío ortodoxo? Es la otra parte de la película que no es tan eh, divertida, o a lo mejor sí, pero que esconde una crítica furibunda de esa eh, ideología tan radical. Los judíos neoyorquinos, los judíos estos eh, radicales, no salen muy bien parados en la película. La verdad es que es una película nueva, una película en la que está interpretando Woody Allen... Pero no da la sensación de que la podría haber dirigido perfectamente Y que por lo menos la temática y la claro, forma de presentar su... Encaja perfectamente en la figura de Woody Allen Por supuesto, y además cada vez que Woody Allen y Turturro comparten pantalla Esos diálogos suyos de los que, por lo menos aparentemente, se llevan tan estupendamente La verdad es que, bueno, en Manhattan, eh, por las calles de Nueva York Pues parece una peli de Woody Allen, evidentemente ¿Aprendiste en The Gigolo? Esa es... Eh la apertura esta noche en el callejón con José Manuel Escribano la película distribuida por Dea Planeta la película protagonizada por Woody Allen pero hay más actualidad no es ortodoxo pero es eh, judío y tiene nuevo proyecto Steven Spielberg pues sí, uno de los más grandes si no el más grande habrá que ver lo que dice la historia del cine. Spielberg eh, tiene película con Tom Hanks, como no, son también eh, amiguetes de toda la vida, y va a ser la historia de James Donovan, el abogado que defendió, que negoció la liberación de Gary Powers, aquel piloto eh, del avión de espía, el U-2, que fue abatido por los rusos en el año 60 y montó una polvareda eh, tremenda en plena Guerra Fría. El asunto se resolvió canjeando a Powers y a otro espía por otros soviéticos que que tenían los americanos Spielberg se va a meter con esta película y abandona por lo tanto los proyectos American Sniper y Moctezuma pero sí que tiene proyecto siguiente porque Steven Spielberg no para después de la de Tom Hanks hará El gran gigante Bonachón una película que está basada en un cuento de Roald Dahl uno de los autores que más veces se ha llevado a la pantalla la historia de la huerfanita Sofía que trata de detener una invasión de plantas carnívoras, ayudada por un gigante el guión se van a poner con él ya el año que viene, eh, Spielberg y Melissa Mattison, la guionista de ET, recordemos, y él estrenó previsto para 2016, hombre, antes desde luego no puede ser Nueva película de Steven Spielberg, cuando además va a comenzar el Festival de Cannes dentro de muy poquitas horas, estamos de noticias sobre los grandes, pues uno sí. de los grandes en la dirección y era el Festival Grande Festival, el grandísimo festival europeo, unos días, unos días nos quedan, el día 14 hasta el día 25, pero ya vamos sabiendo cosas importantes, la directora neozelandesa Jane Campion será la presidenta del jurado espero que lo hagan muy bien, porque con ella estará Carol Buquet, Sofía Coppola Leila Hatami, la actriz iraní Willem Dafoe, Gael García Bernal y Nicolás Windin Ref entre otros, Pablo Trapero será el presidente del jurado de una cierta mirada en Sertén Real, que es una de las secciones más importantes del festival y Nicole García presidirá la La sección Cámara de Oro. Sofía Loren recibirá el homenaje del festival y allí se podrán ver, además de la peli de Oliver Dahan, eh, Grace of Monaco, que ya hemos comentado que inaugurará el festival, las pelis de Oliver Sayar, David Cronenberg, de los hermanos Dardenne, de Atom Egoyan, de Mike Light, de Ken Loach. Bueno, dentro de un par de semanitas daremos ya el palmarés, bueno, el palmarés no, el, el, el, las películas a competición completas y la verdad es que es una sección oficial absolutamente apasionante. Cans, eh, Es a donde hay que ir para ver un gran festival de cine Fue una trilogía extraordinaria La guerra de las galaxias pues La sí. trilogía de George Lucas Hasta que le entró la vena Y dijo no, no son tres, son cuatro, son cinco, son seis Bueno, pues ahora va a por la... A por la séptima La segunda, la tercera trilogía Acabada ya La segunda que corresponde a Star Wars 1, 2 y 3 ...porque las tres primeras eran las cuatro, cinco y seis... ...para allá viene la siete... ...se está preparando ya... ...dirige, como ya sabemos, J.J. Abrams... ...van a empezar el rodaje en 15 días... ...y por lo tanto, ya está completo todo el elenco... ...el guion es de Lauren Kasdan... ...y de J.J. Abrams... ...producen Kathleen Kennedy, Abrams y Brian Burke... ...Joe Williams, naturalmente, hará la banda sonora... ...seguramente que prácticamente la tiene hecha ya... ...y vuelven Harrison Ford... ...Mark Hamill, Carrie Fisher... Peter Mayhew, que estaba dentro de Chihuahua y Anthony Daniels y Kenny Baker que eran los responsables de C3PO y R2D2 además eh, de estos que repiten después de 30 años yo creo que están un poquito mayores supongo que en la saga también habrán pasado esos mismos años también estará Andy Serkis, esta vez no metido en el pellejo del Gollum, estará Max Bonsido y también Oscar Isaac Adam Driver, John Boyega Donald Gleeson y Daisy Ridley es decir, también un elenco de actrices nuevos. El estreno mundial, y no se ha empezado a rodar, pero ya sabemos que será el 18 de diciembre de 2015. Falta año y medio. O año y medio de terror, que vamos a vivir. Pues sí, porque nos lo van a contar 500 veces, ¿Cómo, desde el... cómo va el rodaje y qué está pasando. Desde luego que si sí. Vamos ya con la crítica, José Manuel... Película doble este año, o dos películas sí, dos esta películas. semana. en Un mix vamos a hacer. Un mix y vamos a ver si salen revueltas o no. No se aceptan devoluciones y Carmina, llamen. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio! María. Bueno, yo no sé si saldrán revueltas o no, pero de vueltas sí, me parece. Seguramente que sí. Carmina y Amén está escrita y dirigida por Paco León. La producción también es de Paco León junto con Álvaro Augustín y Gislaín Barroa. Los protagonistas, Carmina Barrios, María León, Yolanda Ramos y alguno más que pasaba por allí. La película mexicana no se aceptan devoluciones está dirigida, protagonizada y escrita por Eugenio de Derbez. En el guión también está Guillermo Ríos y Leticia López Magali en la producción Mónica Lozano y también el protagonista es Eugenio Derbez junto con Loreto Peralta y Jessica Lindsay. Carmina Yamen eh, ha puesto el cartel de No hay Billetes en su estreno y ha llevado a 50.000 espectadores a las 128 salas que la han exhibido claro que la sesión esa era gratis y eso anima mucho por su parte no se aceptan devoluciones es la película en español más taquillera de la historia en Estados Unidos ha recaudado allí 39 millones de dólares y más de 85 en total contando el éxito multitudinario en México que es su propio país ambas películas, la española y la mexicana por lo que se ve tienen una indudable vocación popular y las dos pretenden también ser muy graciosas desde su inicio en la de Paco León La descomunal Carmina oculta la muerte de su marido que acabamos de escuchar porque le quedaban dos días para cumplir años y teme que la inoportuna defunción le impida cobrar la paga extraordinaria. Recurso que algunos han encontrado divertido y que se me antoja una completa tontería además de ser más antiguo que el tranvía de mulas. También es muy ocurrente que en principio el único testigo del acontecimiento es un pajarraco enjaulado que atiende al nombre de Bárcenas. El comienzo de la mexicana igualmente es antológico. Un tontolaba, que se cree que es cantinflas, se despierta a un día de sus fechorías amorosas con la noticia de que es padre de una preciosa criatura que le cae en los brazos como por arte de magia. Tampoco esto lo habíamos visto nunca. Ni los tropiezos y desaguisados que le proporciona la encantadora nena al desprevenido y agobiado padre. Ni él mismo se explica cómo consiguen salir adelante. Bueno, a partir de sus respectivos inicios, las películas siguen las estructuras insinuadas. La de Derbez, la de un auténtico culebrón, melodrama sería mucho decir, condensado en dos horas de película. La de Paco León, absolutamente ninguna. Como en la primera Carmina, todo se fía a la potencia expresiva de la protagonista y a la oportunidad de las ocurrencias del director guionista. Es verdad que aquí hay un poco más de continuidad en el relato... ...pero la tensión narrativa salpicada de distracciones sin pies ni cabeza... ...brilla por su ausencia... ...todo lo contrario que no se aceptan devoluciones... ...que sigue fielmente los cánones del género... ...en un slalom de situaciones cada vez más patéticas... Derbez y León tienen conciencia de los grandes artistas que son... ...el mexicano irrumpe en la pantalla como he dicho con su abrumadora personalidad... ...escribe, dirige y protagoniza la película... El español también, solo asoma en un pequeño cameo, pero además de director y guionista, ha sido productor de su película, faceta en la que se ha sentido, faltaría más, muy cómodo, por lo que piensa reincidir. Yo no sé qué futuro les espera a estos audaces creadores, pero el presente no creo que vaya a romper moldes. A ver, desde luego, no le importará mucho, su película está ya más que amortizada, y además el público español no me parece muy atento ahora mismo a este tipo de historias. Carmina Yamén debe tener algo más de recorrido. Paco León, desde luego, es listo y conoce mejor los resortes de nuestra taquilla. Sus dos películas retratan a un personaje grotesco y yo creo que muy antipático, pero se fundamentan sobre el concepto de la más genuina picaresca Made in Spain. Ya ves, qué risa y qué satisfacción engañar a la gente. Para luego desarrollar una serie de escenas artificialmente hilvanadas y cuajadas de chistes viejos que, no me cabe duda, resultarán divertidos a algún espectador benevolente, avisado quizá de que al bufo de ocho apellidos vascos, la comedia española ha revivido. En cualquier caso, el público será el que diga cómo les va a ir a ambas películas. Y eso sí, de momento las dos alcanzan el mismo resultado final. Si en la mexicana la sonrisa inicial se te va congelando y si con Carmina no llega a sumar, en una y otra terminas riéndote de lo malas que son. Y no se aceptan devoluciones. La crítica de José Manuel Esquivano. Pueden ustedes cogerla, enmarcarla, clavarla bien y exponerla en el salón de su casa. Eso sí, no inviten a ninguno de los directores. <risa> Vamos con el Super 10, José Manuel, en el puesto número 10. Bueno, pues ha caído desde el 6, ha protagonizado el batacazo de la semana The Amazing Spider-Man, El Poder de Electro, la película de Mar Webb, con Andrew Garfield subiéndose por los dejados. Dos semanas en la lista. ¿En el puesto 9? La Vida Inesperada, entra aquí otra comedia española, a ver si esta tiene suerte. Jorge Torregrosa es el director, Javier Cámara y Raúl Arevalo, los protagonistas. ¿En el 8? Pompeya, también se inaugura en el Super 10, la película de Paul V.S. Anderson, con Keith Harrington y Emily Browning de protagonistas el 7, la imagen perdida esta película camboyana extraordinaria de Riz y Pan, segunda semana ha subido un puestecito, 6 bueno, baja ocho apellidos vascos pero no baja porque la taquilla se haya resentido todo lo contrario, más de 47 millones de recaudación, apuntando ya a los 50, y así así por los 8, 8 millones de espectadores una bomba El pasado de Asgar Faradi, la película con Berenice de Joe, Tagaraim, dos semanas ha bajado un puesto. Cuatro. También ha bajado desde el 2 la gran belleza de Paolo Sorrentino porque se despide ya en esta semana del Super 10 después de 21 de permanencia. El, el viento se levanta, no, perdón, el 3Ger de Spike Jones, la película de, jo de Spike Jones con Joaquín Fénix, y el Carlos Johansson, diez semanas en la lista. ¿Y en el 2. Ah, sí, el viento se levanta de Ayaomi Miyazaki, Es la película de la semana. Entra directamente en la segunda posición y en lo más alto puesto número uno pues por sexta semana consecutiva sigue el gran hotel budapest de wes anderson con ralph fines de protagonista de una película estupenda ¿Y alguna otra recomendación para nuestros oyentes bueno pues otra curiosidad eh, voy a recomendar el gran cuaderno la película húngara nominada para los oscar dirigida por janos está una película que cuenta la vida de dos chavalines después de la guerra mundial un auténtico primor y podemos hacer otra recomendación se me está ocurriendo al hilo de lo que hemos dicho anterior respecto a la crítica de no se aceptan devoluciones de y si Carmina y Amain, que no inviten a ninguno de los directores a tomar café a su casa, bueno que sí lo hagan y le pongan en el vídeo, cuando esté en vídeo pues que le pongan por ejemplo Aprendiz de Gigolo, ¿no? Pues por ejemplo, por ejemplo, una película que desde luego serviría para demostrar lo que es por lo menos, por lo menos, estructura por lo menos lo que es cine José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, hasta muchas luego, gracias chao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 en relatos, el que escuchamos esta noche la narración correó a cargo de Ángel Mosquera y Elena Redondo con la colaboración de Nacho Arias la realización de Víctor San Román se titula El Sacerdote nos lo envió Giuseppe Bianco desde Nogales en Badajoz nos dejamos con él nos dejamos con El Sacerdote CRETO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 Oremos, Padre Oremos juntos para apagar sus gritos Pidamos fuerza a nuestro Señor, Satanás Ecce agnus, Satanás Muerte e en tu amor anuncia. Anunciamos Domine Satanás Eccombe Resurrecto en el confinio Demo Donic venias Ecce agnus, Satanás e e -re e Satanás satan satan Domine Satanás Eccombe Resurrecto en el confinio Hermana Es la hora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 rosa de los vientos, Onda Cero. ¿Qué programa tan intenso y tan bonito hemos tenido esta noche, la primera, segunda y el especial Tercera Guerra? mundial, eh, pero después eh, también nos hemos hablado de cine precisamente con eh, Woody Allen, protagonista de ese aprendiz eh, de Gigoró con la distribución de, de A Planeta dice Miguel Ángel Martín con Almodía Rosavientos, Woody Allen será un monstruo y lo es, añadimos, pero el que le dobla en español lo borda y la verdad es que también estamos eh, de acuerdo, y muchas otras eh, cosas esta noche en eh, La Rosa de los Vientos hizo que decimos que es un fin de semana especial fue pues festivo El, el día 1 de mayo, el pasado jueves, y festivo también en Madrid, mucha gente fuera, ayer, ayer el 2 de mayo, Día de la Comunidad cosas también que comentar antes de que finalice el programa, que hay cambio en el sistema de votaciones en la página web en www.ondacero.es en la sección de picada la Rosa los Vientos ya sabéis que podéis elegir los microrelatos que más os gustan y hay nuevos datos que darán nuestros oyentes en efecto, pues hay que comentar que a partir de mañana se subirá una nueva lista con los microrelatos para que vayáis votando y el elegido tendrá la oportunidad de venir un sábado aquí a vernos en directo como ha sido el caso de Irma. Logarela Aceide que nos envió un relato ella reside en Lugo y el relato fue el más votado se llamaba Cada Noche así que enhorabuena a ella y enhorabuena también ya que estamos en la fecha a todas las mamás y a las futuras mamás también ¿Eh? Así que nada, muchos besitos a las mamis Que, que nada, dentro de unas horitas nos juntamos todos con ellas mm -hmm. Bueno, y las que sois, se juntan con vosotros también, con vosotras, también, claro, Evidentemente claro. Martín, has eh, formulado, bueno, lo has formulado lo sí, he, hemos formulado entre todos bueno. ¿Qué os calienta? Pero no lo que os calienta a esta hora No no, no, no penséis bien, vais a pensar mal ¿Qué os calienta? Respecto al, al cambio climático y las cuestiones que tratas en azul y verde ¿Y no se han respondido algunos? Sí, y, por Aragón, por ejemplo, decía que nos calienta que el cambio climático no sea prioritario para los políticos felicidades a Greenpeace también María Toro dice que le calienta las posibles prospecciones petrolíferas en Ibiza y en Valencia también felicita a Greenpeace España y Nacho León que le calienta que el fracking no sea informado como otra gran burbuja tóxica no fracking, primavera europea Greenpeace, felicidades por cierto, podemos recomendar el documental de Matt Damon el de Tierra Prometida uh -huh. Sobre precisamente el fracking, sobre el precisamente. Un día hay que hacer un especial sobre el fracking ¿eh? Porque uh -huh. muchos eh, aspectos Evidentemente a nivel de ecológico A nivel de conservación de las cosas Es una verdadera tragedia lo que provoca el fracking en uh -huh. Estados Unidos y lo que provoca en España, que también se está convirtiendo en un lugar muy importante para el fracking. Aunque eh. se están denegando uh -huh. las últimas peticiones sí, de prospección. Sí, así es, o sea, eh, que... cierto. Y en uh -huh. Estados Unidos hay las primeras condenas a las empresas uh -huh. que están llevando a cabo este tipo de prospecciones, pero después a nivel geopolítico puede calmar mucho las cosas. Uh -huh. Lo que decíamos eh, las guerras en Oriente Medio podían comenzar a desaparecer o ser cosa a otro tiempo entonces nos tenemos que plantear muchas cosas sobre, sobre el fracking pero igual eh, el camino importante es en desarrollar métodos para extracción que sean limpios para la naturaleza Felicidades a las mamás y hoy es May the Force May the Force be with you y a Star Wars y el 85 aniversario de Audrey Hepburn. Pues no, bueno, bueno. Año 86. <risa> y mañana volvemos a las dos de la madrugada, la una de la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después en buenas manos con el doctor Beltrán.